Cintia Alcaraz, La voz de los laburantes y las laburantas está en Radiocracia y es la columna de Cintia ¿Cómo estás? Buen día Cintia Buen día Juan Pablo, buen día a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras que están ahí en el piso ¿Cómo estamos? ¿Cómo empieza eh, el correr de este informe que nos tenés que pasar y que alimenta por supuesto las líneas que vamos desgranando todos los días de entre semana Cintia? Bueno, hoy me pareció importante destacar bueno, la, el estado de situación de uno de los sectores por ahí más importantes de nuestro país o que siempre nos parece que es el más importante, o uno de los más importantes, que es el sector lácteo. Eh, se conoció un estudio de la Universidad Austral por estos días en el que este, bueno, se eh, evidencia una enorme caída en la producción ¿no? de, de, de la industria y de la leche eh, en nuestro país. Eh, ya habíamos escuchado a la vicepresidenta la semana pasada decir que, este, bueno, se consumía menos porque había, se vendía menos porque había menos demanda. No sé, una cosa muy rara los análisis socioeconómicos que hacen eh, los funcionarios y funcionarias de este gobierno, pero lo cierto es que en el primer trimestre eh, bueno la, la exportación de, de leche eh, o, de, o de todo lo que implica la producción láctea cayó un 18% en volumen y la producción este, bajó alrededor de 15%. Esto a priori no parecen números alarmantes, pero cuando empezás a ver este, el estudio eh, se complejiza un poco más la, la problemática porque este, claramente las condiciones climáticas que atravesaron varios este, lugares en, de, en donde se produce la, la leche o todo lo lácteo en nuestro país este, ayudaron, pero también la baja rentabilidad. Estamos hablando de que el pequeño productor está recibiendo a valores oficiales eh, 30 y tres centavos por litro de leche, ¿no? Eh, no, lo cual parece algo este, irrisorio, pero eh, lo cierto es que eh, esta enorme caída en la producción, que en, una, en, en general es el 15%, viene de la mano de eh, muchos factores, entre otros, El principal este, comprador de leches en nuestro país es Brasil. Brasil tiene una crisis enorme eh, y por lo tanto ha eh, generado una caída este, en gigante, este, tanto en el mercado brasilero como en el mercado de Argelia, como en el mercado venezolano. El mercado venezolano ha caído un 60% y esto también este, tiene que ver con la crisis sociocultural, económica y política que se están viviendo este, por esos lados, ¿no? Como todo viene... Este, de la mano y cómo impacta en nuestra economía en particular. Cómo está concatenado eh, todo con nuestra economía, sí. To totalmente, ¿no? Eh, vos fíjate, nos enterábamos hace un par de meses de eh, la crisis que atravesaba la empresa Sancor. Eh, Sancor, eh, a su vez, eh, tiene totalmente, eh, o tenía totalmente aceitadas las, eh, bueno, las ventas con Venezuela. Venezuela este, dejó de, de comprarle a Sancor y Sancor este, cerró varias fábricas porque además Venezuela tiene contraído una deuda millonaria con Sancor y este, por lo tanto el planteo actual de esta empresa es reducir su planta de empleados al 50%, es decir, eh, de 4.000 que tiene en la actualidad bajar a 2.000 y vender algunas de sus plantas, por ejemplo la de Coronel Charlone que nos enteramos hace un tiempo que ya sus trabajadores venían cobrando este, en cuotas y en abril este, hubo una suspensión de la totalidad de la planta, eh, y sabemos lo que esto implica, ¿no? sabemos lo que genera eh, las este, readecuaciones de las empresas, tanto cuando suman estos socios estratégicos o cuando venden plantas en particular, porque la, los y las trabajadoras ingresan este, como si no tuvieran antigüedad, con salarios depreciados, con condiciones de flexibilidad. Este, esto me parece importante destacar, este porque la implicancia de la caída en la producción representa inmediatamente un, un costo en, el, en la, la calidad de vida de los y las trabajadoras, en muchos casos implica directamente eh, el cierre de las plantas y por lo tanto eh, miles de despidos, acá estamos hablando de que una sola empresa como es Ancor está anunciando el despido o está por lo menos avisorando el despido de 2.000 trabajadores y trabajadoras. Además del consiguiente adoctrinamiento, del consiguiente alineamiento que tienen que tener los demás trabajadores, los que van a conservar su laburo, los eh, laburantes de otras áreas que tienen este, trabajo relacionado con, con esas fuentes de trabajo y que van a hacer lo posible para no quedarse sin laburo, ¿no es cierto? Entonces están este, ganándose una predisposición, Para recibir menos salario por el mismo trabajo, uh -huh. este, para trabajar en condiciones menos adecuadas, para una serie de pérdidas de derechos, ¿no? Solo en la planta de Charlón, en la que... Este... Eh, trabajan, este, casi digamos, es el, es el espacio de trabajo que tiene una población de 1.300 habitantes, este, hablaban de pérdidas, no solo para el sector, en el caso de cierre, y en el caso de la suspensión también, porque es que no se está produciendo, eh, para la planta, para la cooperativa de electricidad, para los puestos camioneros, eh, eh, y sobre todo para el abastecimiento de la zona, no es la segunda, en el caso de la fábrica, digo, hablamos de la fábrica de coltornel Charlone porque es la que tenemos más, cercana, a su vez están las de Entre Ríos y están las de Santa Fe, que son grandes productoras lácteas, pero eh, en este caso este, es la segunda productora de la provincia de Buenos Aires, esta, esta planta que se encuentra este, dentro del partido de General Villegas y que fue noticia eh, hace poco menos de un mes. Eh, el impacto es en toda una, comun en toda una comunidad, El, el, esta caída enorme que se provocó en el último trimestre y que, según anuncia el, el estudio de la Universidad Austral, es la peor caída de la última década. Definitivamente afecta este, en el pueblo de una manera impresionante, hay que nada más imaginarse ¿no? cuántas familias dependen de semejante fuente de trabajo y hay una cosa que llama la atención de cómo se llevan adelante estas políticas neoliberales, aunque el gobierno de Cambiemos o los gobiernos de la región no se dicen neoliberales, las políticas son definitivamente neoliberales, Cuando en una mano tenés la posibilidad de generar tanto desempleo y lo que vas a estar enfocándote es en la productividad, en la efectividad de las industrias para el encajar en el ámbito internacional y toda, toda una mirada, digamos, desde el mundo empresario, porque uno ve que no hay el más mínimo cuidado para eh, con la clase trabajadora, para con los laburantes y para guardar ciertas medidas de conservación, aunque sea, y aunque le costara una plata al Estado, digamos, mantener alguna firma funcionando, alguna industria andando, este, hay un desparpajo a la hora de, de tener, o sea, uh -huh. eh, choca un poco con el más mínimo de los sentidos comunes. No, lo cierto es que, este, bueno, el otro día con cualquier sector de trabajadores y trabajadoras que una conversa este, tienen exact, por lo menos de los que, en los que tiene que ver con el sector privado ¿no? este, la reflexión es la misma eh, cuando ganan no la reparten entre los trabajadores y cuando no ganan lo que quieren, que no significa que, que pierdan este, claramente eh, quienes asumen el costo principalmente son los y las trabajadoras ¿no? eh, con las suspensiones, con los retiros anticipados, con este, el cierre y los despidos, eso está claro. Eh, me parecía importante el destacar esto no de la caída de la venta de leche con respecto al, al, al país hermano de Venezuela, eh, que cayó un 60%, que no es poca cosa porque estamos hablando del cuarto comprador de nuestro país. Y lo cierto es eh, que tiene absoluta y total que ver con la crisis que, está, que están atravesando los venezolanos y las venezolanas, y este cuál es este, en definitiva el impacto en nuestra economía y por el contrario cómo se da tratamiento en los medios de comunicación respecto de esa crisis, ¿no? casi este, arengando para que todo vaya peor en ese país eh, sin este, contarle realmente a los, a, a los argentinos y a las argentinas el impacto que implica el hecho de que todo vaya peor en ese país. Definitivamente, pero además hay una hipocresía terrible al hacer la lectura política que correspondería de la, de la región y de lo que pasa en Venezuela, sobre todo, este pero bueno, el, el tema del mundo laboral, cómo se lo destruye con simplificaciones, de que esto no era sostenible, de que, esto, este, tiene que el, el, el sector tiene que reconvertirse o mejorar para volverse competitivo y olvidando de todas maneras, todos los involucrados directos, que son personas y es el mismo gobierno, las mismas gestiones que te dicen no, nos estamos preocupando para que haya eh, ocupación plena o, para, o diciéndote, uh -huh. algún funcionario todavía, que hay ocupación plena ya en la Argentina. Bueno, esta, estas medidas han generado, eh, resumimos, un 15% en la caída de la producción láctea en los últimos tres meses, Cada pro, pequeño productor cobró, valor oficial, 33 centavos por litro de leche. Eso implica que el productor va a dejar de producir, porque no es rentable. Eso implica que la producción se va a concentrar, como siempre, en pequeñas manos y este, va a generar, por supuesto, eh, el impacto directo en los trabajadores y trabajadoras. Flexibilización laboral, eh, menos puestos de trabajo eh, y, por supuesto, en algún momento seguramente importaciones. Es así, es lo que se decía, se sabía en agosto del año pasado, este, lo publicó La Nación, creo, para mencionar un diario bien independiente, oh. este, que habían cerrado en, este, en esos eh, ocho primeros meses del año pasado 500 tambos. Así que imagínate cómo fue ese sector y con esos 33 centavos que nos decís que están cobrando, que están percibiendo los productores por litro de leche, mientras además nos enteramos y en la otra mano tenemos la información de que en el conurbano bonaerense el 50% de los chicos está viviendo en malnutrición ya a esta altura. La verdad que es sumamente preocupante, no solo por, las por la cuestión de la actividad económica, sino porque hay también una caída en el consumo de leche. Sobre todo por los costos que tiene una, un litro de leche en una góndola, ¿no? Hablamos de entre los este, 18 pesos, una segunda, tercera marca, y 25 pesos, este, bueno, estas líneas, eh, bueno, que ya conocemos las marcas y que son eh, las más costosas. Sí, sí, sí. Eh, digo, no es barato acceder a un litro de leche. 25 litro... la reforzada con hierro. Exactamente, Exacto. pero bueno, eh, para, digo, para analizar también toda el, el, el, la región, nuestra región este, latinoamericana, este, con respecto solamente a una, una de las producciones. Me parece interesante. Tal cual. Bueno, impacta mucho en la alimentación de los, de los niños, así que bueno. Sí, déjame sumamente... terminar, sí. o sea, para cerrar la columna quería, este, bueno, eh, contarles que el sindicato de trabajadores de prensa, el FATPREN, este, está convocando a una marcha en la Ciudad de Buenos Aires eh, para el día 8 de junio, eh, bueno, en conmemoración, por supuesto, del Día de los y las Periodistas, que es el 7, eh, obviamente reclamando, eh, bueno, como todos los sectores, eh, que se mantengan los puestos de trabajo, que no cierren como están cerrando los diarios y medios del interior, que se, este, bueno, cierre la paritaria con este, un, un porcentaje que no sea irrisorio como el que están ofreciendo del 20%, eh, en fin, varias reivindicaciones. Bueno, esta, este llamado entonces es para el jueves 8. 8 de junio, exactamente, Ciudad de Buenos Aires, ahí este. Plaza de Mayo, donde siempre se llevan adelante todos los, los reclamos. Muy bien. Eh, Cintia, gracias por este contacto y bueno, esperamos tenerte la semana que viene. La semana pasada estuviste ausente con aviso y que no queremos que falte esta columna de las laburantas y los laburantes. Gracias. Esperemos, esperemos que no me surja y no, no me ocurra ningún siniestro, ninguna cosa rara ahí en el medio. Bueno, que tengas buen día y gracias otra vez por el contacto, Cintia. Gracias a ustedes. Ahí le mandamos un abrazo a la compañera Cintia Alcaraz con su columna de Las Laburantas y los Laburantes. Radio Quermes es comunitaria, es altamente.